Metro Donostia Eldea. Quiero vivir en una ciudad en la que se respire aire limpio. Metro Donostia Eldea. Donde todos podamos hacer realidad nuestros sueños. Metro Donostia Eldea. Y yo pueda venir a la playa en Metro. Metro Donostia Eldea. Estos muros, esta ladera, permanecen ahí desde que se hicieron las casas y en concreto tienen más de 100 años. Ha habido inundaciones, lluvias intensas, torrenciales y nunca ha pasado nada. Para nosotros no es casualidad que justo ya han comenzado las, las obras y empecemos a tener problemas en nuestras casas. El gobierno vasco apuesta por el metro de Donostia Aldea. Vibraciones. Nos dijeron que no íbamos a tener. Estamos sufriendo vibraciones día y noche, sin poder dormir que superan, las tenemos medidas, superan en tres veces el máximo permitido. Un transporte del siglo 21 moderno y sostenible para construir Euskadi. Un país no moderno y sostenible de futuro. Nosotros, desde que empezó la obra, hemos tenido mucho miedo. Planteamos a ver si, sabiendo que hay un informe desde 2007 que dice que esa que esa ladera no hay que tocarla, que hay que hacer ningún tipo de atención sobre ella, justo se dediquen a hacer la estación debajo de esa ladera. Entre todos es posible. Próxima estación... nahikoa da paraliizazion ja e HLM. Donostian Metrobak eraiki zehaasearo behargabekoa da. eta irian noitzen ari garen, jarduera urbanistiko erasokorren artean nabarmenttzen da. Obrak, antiguaan, morla zen, haran eta eazo kalean eragindako kalteak biderkatuko dira hiri, Erdialdean eta kontzako ondartzaren azpian tunelaren zulaketarekin, San Martín, Neazo, Loyola eta San Bartolome kaletan egin behar dituzten, hodeaketa lanekin oinezko mugkortasunari eragindako oztopoekin trafikoaren erabateko nahazpilaktarekin eta bat Nahikoa da paralizazio Ja. Si c'était le cas on l'aurait su que pèse notre bulle la loi du marché c'est qu'on mes chers compatriotes mais on s'est bien fait baiser et que pèse les droits de l'homme face la vente des nerfsbus au fond il y a La construcción de un metro en Donostia es absolutamente innecesaria y resalta entre las actuaciones urbanísticas más agresivas que están afectando la ciudad la perforación del túnel bajo la ciudad y la playa de la Concha, las obras de excavación en las calles Easo, San Martín, Loyola y San Bartolomé, los obstáculos a la movilidad peatonal, la afección generalizada al tráfico, etcétera multiplicarán los daños provocados por las obras en el antiguo, Morlands, Amara y en la calle Easo. Naikoa da, quand DSTF crève sur la dalle et commence metroaren pasantea proiektu sauzsaila izateaz gain. garraio publiko arentzat aputzu okerra da autoen trafikoa apenas gutxitu es eta debus kaltetuko duelako batez ere da, paralización La pasante de metro es un gran derroche y también es una apuesta equivocada para el transporte público porque perjudicará principalmente a de bus sin reducir apenas el tráfico de coches. Aldea. Quiero vivir en una ciudad en la que se respire aire limpio. metro Aldea. Donde todos podamos hacer realidad nuestros sueños. Metro Aldea. Y yo pueda venir a la playa en Metro. Aldea. Estos muros, esta ladera, permanecen ahí desde que se hicieron las casas y en concreto tienen más de 100 años. Ha habido inundaciones, lluvias intensas, torrenciales y nunca ha pasado nada.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 Ja rien. On lâche rien. Naikoa da paralizazio. Irigunea ankasgora jarriko duen azpiegitura lan handi honekin. Amarako topoaren arengel tokin nagusia. Etxerrintza operazio bat egiteko ezabatu nahi dute eta diseinu bat ezarri nahi dute erdialdeko kontzaren inguruan metroarekin iriko biots turistikoaren garapen komerzial indartsuei euskarri emateko asmos Donostia merkantzia turistiko giza saltzeko sustatzen ari diren Irí Ereduaren parte da metroa. Naikoada. Paralización. Además de poner patas arriba del centro urbano, con esta gran infraestructura quieren eliminar la estación central de Topo en Amara para promover una operación urbanística. Y también quieren impulsar con el metro un nuevo diseño centralizador en torno a la zona comercial y turística del centro La Concha para servir de soporte de los intensos desarrollos comerciales del corazón turístico de la ciudad. La pasante de metro es parte del modelo que se promueve en Donostia para vender la ciudad como mercancía turística. Paraikoa da, paralizazion Udalak eraikuntza enpresekiko eta lobi ekonomikoekiko agertzen duen morrontza salatzen dugu Antiguako lubizi lurriarekin gertaturikoa utzikeria horren amaikagarren erakustaldia izan da Eneko goia alkateak Lurjauzi hori metroaren obrak eraginduela ukatu du bere hala zarauz etorbideko bizilagunek. Ordea lurjauzi hori gertatzeko arrizkua salatu zuten aurretik. obra eragindako vibrazioak, Pdurak eta gaueko zarata jazangaitzak hainbat aldiz salatu dituzten bezalaze. Denunciamos el servilismo del ayuntamiento que pone el espacio urbano a disposición de las constructoras y lobbies económicos que operan en la ciudad. Lo sucedido con el grave derrumbe del antiguo ha sido la enésima muestra de esa dejación. El alcalde, Eneco Goya, ha declarado que las causas del derrumbe de la ladera son ajenas a las obras del metro. En cambio, las y los vecinos afectadas y afectados de la avenida de Zarauz... ...habían advertido del riesgo de derrumbe de la ladera... ...además de denunciar en varias ocasiones... ...vibraciones, grietas y ruidos nocturnos insoportables... ...a causa de las obras. Metro Quiero vivir en una ciudad en la que se respire aire limpio. metro Donde todos podamos hacer realidad nuestros sueños. Metro y yo pueda venir a la playa en Metro. aldea Estos muros y esta ladera permanecen ahí desde que se hicieron las casas y en concreto tienen más de 100 años. Ha habido inundaciones, lluvias intensas, torrenciales y nunca ha pasado nada.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 a da paraliizazion. Donostian metro bat eraikitzea zearo eta zauketa ekonomiko itsela da. agerian uzten du indarren dagoen hiri ereduan nor gidatzen duen. Azpiegitura handien eraikuntza etengabeaz aberrazten diren lobby ekonomikoak dira. Erritarren bizimodueekin jolasten direnak iria naierara eginta de seritendutenak. Paralización. La construcción de un metro en Donostia es absolutamente innecesaria y un derroche económico. Este despropósito pone en evidencia que quienes dirigen el modelo de ciudad que se está fomentando a toda costa son los lobbies económicos que se benefician de la continua construcción de grandes infraestructuras los que juegan con las condiciones de vida de la población los que hacen y deshacen la ciudad a su antojo Naiko hará paralización Eusko ya urlaritsa topo que llago irío vea is politiken egiten du metroaren aldeko propaganda. Hobean oretsat, Donostian Metro ez du inor eskatu, eta Euskal gobernuak herritarren parte hartzeri gabe inposatu du. hirian garraio publikoa eta eskualdean Eusko Treen sarea hobetzeko dauden beste alternativa arrazoizkoagoen kaltetan Naikoa da paralizazioa. La propaganda del gobierno vasco nos quiere vender el metro hablando de Más topo, mejor ciudad. ¿Mejor para quién? El metro no lo ha pedido nadie por ser innecesario y el gobierno vasco lo ha impuesto sin ninguna participación ciudadana en claro detrimento de otras alternativas para mejorar el transporte público en la ciudad y la red de Euskotren en la comarca. Naigoada paralización Cher électeur cher citoyen consommateur le réveil a sonné il est l'heure de à zéro les compteurs tant qu'il de la lutte y a de l'espoir tant qu'il de la vie y a du combat tant qu'on se bat c'est qu'on est debout qu tant qu'on est on, on lâchera pas la rage de vaincre coule dans nos veines maintenant tu sais pourquoi on se bat notre idéal bien plus qu'un rêve un autre monde dans la pâle on lâche rien on lâche rien On nase rien, on nase rien On nase rien, on